Estas son las voces que pasaron por Radio Carmes. La cuarentena general se aplica en Santa Rosa y el jefe de la policía, Roberto Ayala, explicó en Radiocracia que por ahora solo se hacen advertencias a quienes incumplen las decisiones nacionales. Estamos en etapa de advertir ...a aquellas personas que están circulando este, sin, sin poder justificar... Eh, ...para que eh, tomen conciencia, para que eh, obedezcan esta disposición... ...y en caso de constatarse esa desobediencia o ese incumplimiento... ...tendremos que, que notificarlo o iniciar la causa que corresponda. La empresa Hipertehuelche no cumplió con la cuarentena general... ...ordenada por la Nación y el gobierno provincial decidió su clausura... En diálogo con nuestro cronista de exteriores, el secretario de Trabajo, Marcelo Pedeontá, acusó duramente al responsable de la firma. Fue un buen diálogo, la gente de Hubertaguelche entendió, a instancia del gremio. Eh, todo lo que no es ferretería ha sido cerrado, liberado, la, dispenso, eh, se ha logrado la dispensa de traba, los trabajadores que no, que no pertenecen al sector de, de ferretería y la dispensa laboral. Pero luego la, la verdad que vinimos, hablamos, le planteamos la, la medida y... Va a ser aceptada, eh, sectorizada solamente para ferretería La verdad que hoy una especulación económica es no entender en el momento que estamos los argentinos uh -huh. Pero bueno, debo reconocer que entendieron, solamente quedó abierto el sector de ferretería eh, con un eh. Esto es clave, con un trabajador Bien. en venta y una cajera Bien, eh, ¿por qué lo abrieron? <coughs> especulación económica de algunos empresarios inescrupulosos Que después también se presentan como alternativa política en la República Argentina en su colaboración de cada semana, nuestra compañera Cintia Alcaraz nos trajo una perspectiva de género sobre la pandemia a partir de una exposición de la bióloga y columnista de La Retaguardia y de Feminacida, Soledad Gori. Hace muy pocas horas salió justamente un informe de la ONU Mujeres donde exhorta a los gobiernos a dar respuestas a las necesidades particulares de género ante esta pandemia. Es decir que el informe analiza en forma diferencial el impacto del COVID-19 y exhorta a los gobiernos a dar disponibilidad de datos desagregados por género, tasas diferenciadas de infección y diferentes medidas a aplicar contemplando necesidades inmediatas. Pero lo que sí podemos estimar y podemos prevenir, y por eso saludo a lo que hizo la ONU Mujeres, es la desventaja social a la cual se verá expuesta la mujer cuando pase esta tormenta. Además de la exposición al virus que ya tiene, que ya no sé qué es más peligroso si la exposición al virus o toda la desventaja social que tiene, eh, el virus demuestra ser altamente contagioso pero poco letal, ¿sí? con lo cual estadísticamente las mujeres podríamos decir que tienen más riesgo de vida o de enfermarse a causa de la pandemia indirecta que indirectamente. El colectivo Travesti Trans reclamó al Estado Provincial que contemple medidas especiales de acompañamiento para el sector en el marco de la crisis del coronavirus. Lo explicó en Radio Carmes una referente de ese espacio, Charlotte Pelletay. Acá desde un punto de vista de lo que es el acompañamiento hacia nosotras como integrantes y trabajadoras sexuales de la mayoría de las chicas que estamos en calle. Situación lo que es calle. El riesgo al que estamos expuestas en el trabajo en el que practicamos. Bien. A ver, si no, sino en, en general, no es una, un trabajo que a nosotras nos gusta. Es mucho más que nada una necesidad que tenemos por las prioridades de trabajo que hay en este gobierno, más que nada. Nuestro compañero Damián Repeto hizo en la mañana que Hermes era un repaso del costado literario de la peste. Haciendo base en el de Cameron desde la fantasía, tiró alguna idea para la cuarentena de la realidad. Aislados encerrados en cuarentena estos 10 personajes para matar el tedio comienzan a contarse cuentos y son cuentos que hablan sobre el amor la inteligencia, la muerte el humor pero dejando de lado la visión católica del, del mundo Radio